La Glorieta, con Rosmar Alonso. Saludos, son las 9 de la mañana, tenemos casi 23 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes, 27 de julio. La tormenta de ayer dejó en Elche, en algunas pedanías, hasta 22 litros de agua por metro cuadrado. Nos libramos de las inundaciones que han sufrido otros municipios en Murcia o en la provincia de Valencia y del granizo que cayó ...en ...así que esta lluvia... ...le ha venido muy bien al Candel... ...la inestabilidad atmosférica... ...lo han escuchado... ...se ha marchado... ...pero no en la política... ...ayer en el Pleno... ...ordinario del mes de julio... ...vimos el mismo debate... ...enconado que en Clave Nacional... ...y en Les Corts Valencianes... ...todos los grupos de la oposición... ...vivieron la dimisión... ...de la consellera Ana Barceló... ...por el déficit de vacunas... ...que ha sufrido la cuña valenciana... ...lo que ha afectado de lleno a la campaña turística. La consellera rindió cuentas de su gestión frente a la pandemia y aseguró que las vacunas funcionan, porque en las residencias de mayores no se ha registrado ningún fallecido desde que se completó el proceso. También destacó que en estos momentos estamos empezando a frenar el ritmo de contagios y que se ha contratado a más de 13.000 sanitarios para reforzar ...el sistema de salud pública en la comunidad... ...en su comparecencia apuntó además... ...que la comunidad valenciana... ...tiene una de las tasas más altas de población vacunada... ...con pauta completa... ...añadió que se está acelerando ahora el ritmo de vacunación... ...ya que esta semana han comenzado con la población de 20 añera... ...y a final de agosto se iniciará el proceso... ...para jóvenes de 17 y 18 años... ...el objetivo dice... ...es eh, llegar al 9 de octubre con el 70% de la población mayor de 12 años vacunada con la pauta completa. Volvió a recordar que en agosto recibirán más dosis para compensar el déficit sufrido al vacunar a los desplazados y por haber recibido menos al priorizar el Ministerio las comunidades con mayor población envejecida. Y ayer, en otro orden de cosas, Asaja pidió al gobierno de Pedro Sánchez que no apruebe hoy el primer recorte del trasvase Tajo Segura con el cambio de las reglas de explotación. También lo pidió el gobierno de Murcia. En el programa de hoy intentaremos entrevistar al presidente de ríos el levante Javier Berenguer, por este asunto. Además, en unos minutos iniciaremos las entrevistas políticas con el concejal no escrito Eduardo García Antiveros, en la ronda de noticias, además, les hablaremos de la visita de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, la visita que realiza hoy a Elche para presentar el plan Convivín a las 12 del mediodía en el centro de congresos, pero antes la tendremos aquí en nuestros estudios de televisión. Además, a las 10 de la mañana, en el aeropuerto, el alcalde asistirá a un encuentro convocado por la Unión Empresarial de la provincia, con el objetivo de acercar Elche y Alicante para reactivar la economía de la provincia con el aeropuerto del Altec como puerta del Mediterráneo. A este encuentro asistirán los alcaldes de ambas ciudades. Todo ello se lo contaremos en esa ronda de noticias que llegará sobre las 10 y cuarto. Ahora comenzamos el programa disfrutando de la música que siempre encuentra en el verano destacados estrenos como el de la cantautora Gabriela Bernal que ha aprovechado las oportunidades de esta pandemia para lanzar este bolero con tintes de bossanova.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 Nueva gama híbrida Mazda Pura diversión Hasta fin de mes descuentos especiales en toda la gama híbrida Descúbrela en Romautos Concesionario oficial Mazda en Elche Junto al Leroy Merlín Salida 518 Autopista A7 La Glorieta Con Rosmar y Alonso 9 minutos pasan de las 9 de la mañana Y ahora escuchamos La potente voz eh, Del genio del jazz Luis Armstrong Quien eh, no supo decir no a Disney, y por eso interpretó con mucha magia canciones como la de Lava Madrina, de la Cenicienta. <música> But if they're careful and what they've got, bibbidi-bobbidi-boom. Sound like do a doolum check-a-boom-da, bibbidi-bobbidi-boom. It'll do magic, believe it or not, bibbidi-bobbidi-boom. Yes, sound like do love, beans. And check a doolum and check-a-boom-da-boom. But the thing on the bar that just shoved is Bibbidi-Bobbidi-Boo, it's all I can do, let me check a boon of Bibbidi-Bobbidi-Boo, -bob. with them together and what if you got, a Bibbidi-Bobbidi-Boo? <laughs> What the heck of a bomb that does no job, bim bim bim bim bim bim Boom! Zola Cadula, we check a mula, bim Now you put them together, Kate, what have you got? bim bim bim Boom! Bapiti, bapiti, bapiti. Bé, bau, bau, bau, bau, bau. 101.4 Teleelch Radiomarca Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La, la, la, la, Primer supermercado Charter Consum en Elche Park Empresarial En las instalaciones de gasolinera Shell Todo lo que necesitas todos los días del año Vuelven los Alfa ¿Y esto qué significa? Muy fácil Condiciones especiales en unidades en stock Conduce un Alfa Romeo Estervio Totalmente equipado por 390 euros al mes Renting con todos los servicios incluidos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 Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35 La Glorieta, con Rosmar y Alonso Bien, pues después de Oye cómo va, este mambo famoso de la década de los 60 que interpretó de forma magistral Santana, pues vamos ahora, con tintes de rock, vamos ahora a preguntar cómo van las cosas en el Ayuntamiento de Ilche y se lo preguntamos al concejal no escrito Eduardo García Ontiveros, y con él empezamos, como siempre, esa ronda de entrevistas políticas tras la celebración del Pleno Ordinario. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Ayer hubo pleno, ordinario, y, ¿y cómo fue? Bueno, como siempre, nada nuevo bajo el sol, podríamos decir. Eh, el mismo nivel de, de crispación, de bronca, pero bueno, es como le he dicho, nada nuevo bajo el sol. Eh, estuvimos discutiendo sobre las mociones de los grupos, uh -huh. eh, circunstancias concretas bueno, que, el, que el equipo de gobierno llevó al pleno. Uh -huh. Algo nuevo bajo el sol sí hubo, por ejemplo, eh, se ¿sí aprobó ese plan municipal de juventud sí. que es importante y por eso quería preguntarte como oposición eh, ¿qué os pareció el plan municipal de juventud? ¿Es el que quieren los jóvenes o el que necesitan los jóvenes de Elche? Bueno, el plan salió adelante con, con, con mayoría, con el voto de toda la corporación. Creo que es importante que, que los jóvenes, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora, eh, creo que los jóvenes es importante que se sientan respaldados en cuanto a sus propias inquietudes. Eh, y como digo, creo que ahora es más importante que nunca que este tipo de planes eh, municipales de apoyo a la juventud, a, a las inquietudes que pueda tener la juventud, ya sea a nivel recreativo, a nivel profesional, a nivel de vivienda, a todo este tipo de sectores a los que la juventud tiene que hacer frente en un día o en otro, o en un año o en otro, creo que es importante que el ayuntamiento esté ahí para apoyar y para uh -huh. realizar este tipo de planes. Eh, yo lo vi muy positivo eh, y creo que así lo vimos, lo vimos todos. Pero bueno, siempre hay matices que parte de la oposición a veces intenta utilizar, aunque se vote a favor... Pues para meter su para hablar de su libro básicamente. Ya, bueno, en la entrevista que le realizamos la última vez a Margantoll, la concejal de Juventud, ella nos explicó que este plan de juventud se había uh -huh. elaborado eh, con la participación de los jóvenes. Sí. Pero le pregunto, ¿considera que la concejalía, este ayuntamiento, este equipo de gobierno tiene capacidad suficiente para movilizar a los jóvenes de esta ciudad para participar en la redacción de este plan? Se lo digo porque Otra de las críticas de la oposición a Marc Antón ha sido, precisamente, su escasa política eh, dirigida a, esta, a este segmento de la población. Sí, eso fue lo que salió a relucir en el, en el pleno de ayer. Precisamente, es muy complicado llegar directamente, básicamente, a toda la juventud ilicitana. Es muy complicado. Hay que hacer un esfuerzo prácticamente muy potente a nivel de publicidad y marketing, que creo que se debería haber hecho, a lo mejor, de otra forma. Eh... Creo que habría que haber priorizado la puesta en conocimiento de este plan de juventud de una forma mucho más potente, muchísimo más potente. Claro, porque qué publicidad se ha dado a este plan de juventud? Bueno, la concejala dijo que se había que se había publicitado mes de comunicación en redes sociales y se había utilizado eh, dijo si no recuerdo mal a, a youtubers eh, conocidos para darlo a conocer entre la la juventud ilicitana. Eh, bueno. Entonces habrán llegado, los youtubers funcionan <risa> claro. Hombre, si cogemos al Rubius o, bueno, no sé o a Ibai de... eh, pues Ibai sí, el Rubius creo que está de capa eh, Exactamente, caída. pero si cogemos a Ibai igual, igual eh, pues sí que hubiese pues llegado supuesto. a muchísima más gente Pero bueno pero el... la cuestión no era llegar a muchísima más, sino llegar a los jóvenes de Elche No, me refiero a muchísima más gente, me refiero claro. al sector de la juventud evidentemente mm -hmm. Eh, pero bueno eh, se hizo como se hizo yo espero yo espero que este plan no sea un plan inmóvil pétreo sino uh -huh. que sea voluble que sea que se vaya transformando a lo largo de los meses y a lo largo de los años hay que recordar que es un plan establecido hasta el 2025 uh -huh. eh, y, y espero que sea así y que y que se pueda ir eh, transformando con el paso del tiempo eh, porque esto lo van a agradecer los, los, los jóvenes Eh, la letra pequeña de este plan la conocen, se lo digo porque eh, contempla ayudas para acceder a la vivienda, Correcto. formación, Correcto. es lo que se necesita en estos yo, momentos. Yo creo que es lo que se necesita, eh, lo he dicho al principio. Y el empleo también. Es Correcto, lo, lo, lo he dicho al principio, los la juventud ilicitana a día de hoy, más ahora, con la que está cayendo, es lo que necesita. Pues del, del plan de juventud eh, estuvo era uno de los asuntos del orden del día, importante, destacado, por lo que has comentado, hubo debate. Sí. Y después eh, también se aprobó, no sé si por unanimidad, no lo recuerdo, el que el Che tenga esa oficina de la vivienda, eh, la llamada Chaloc. Sí. Eh, un proyecto que el vicepresidente de Podemos, eh, Dalmau, de la Consellería de Vivienda, ha impulsado en la Comunidad Valenciana. Eso sí, ¿me puedes explicar eh, en qué consiste porque se ha hablado de una oficina para tramitar cualquier asunto relacionado con la vivienda? Es básicamente lo que acabas de mencionar, es eh, la Generalitat encomienda, eh, esa es la palabra con concreta, concreta encomienda al Ayuntamiento de Elche el impulso de este plan en Elche. Esto significa que va a existir una vivienda, una, perdón, una oficina concreta Eh, y exclusiva para este tipo de trámites eh, de facilitar y de búsqueda de vivienda a sectores muy desfavorecidos. Eh, eso es en lo que va a consistir. La idea es que se empiece, según dijo el, el concejal lo antes posible, en algunas instalaciones municipales que ya existan, con también mencionó el concejal con tres o cuatro funcionarios, que se dediquen exclusivamente a este plan, al plan Shalop, Y luego parece ser, porque así eh, me parece recordar que dijo el, el, el concejal del área en la comisión de pleno eh, anterior a, a, al pleno del lunes, que parece ser que va a existir físicamente una eh, oficina eh, o ya sea por adquisición o por alquiler por parte del ayuntamiento para eh, que esté radicada, esta, esta oficina dentro de, de lo que es el organigrama del, del ayuntamiento. Todavía nos, no nos supo explicar si va a ser en, en concepto de alquiler o en concepto de compra, pero que esto ya va a ser mucho más adelante. En principio lo que quieren es empezar a realizarlo cuanto antes mejor. Pero, ¿estos funcionarios ayudarán a las también, por ejemplo, a las comunidades de propietarios a a tramitar las ayudas para sí. eh, la rehabilitación de edificios, de, edificios, de no. viviendas, correcto. no solo estar adicido al colectivo vulnerable, correcto. sino a toda la población en general cuando necesitemos de, de cualquier trámite cualquier, habitacional. Correcto, cualquier trámite que tenga que ver con la vivienda o cualquier trámite que tenga que ver con una cuestión habitacional, esta oficina eh, va a ser la responsable en exclusiva de, de realizar los trámites y de ayudar al ciudadano en todo este tipo de, de cuestiones. Pues estamos hablando de una oficina municipal de la vivienda. Correcto, así es. ¿Pero no existía en el, en el sí. ayuntamiento? Sí existe, existe. Eh, pero bueno, es una, como he dicho, es una ¿Algo encomienda. Algo más. Exactamente, parece ser que bueno. es un plus. Eh, vale. que bueno eh, Vamos a ver cómo funciona, ¿eh? y eh, justo en eh, cuando se estaba aprobando esa encomienda de la Generalitat en el Pleno por unanimidad, ¿no? Sí. Finalmente. Ustedes también hablaban de que había chabolas junto al pan de la Generalitat, ¿es cierto? Sí, bueno, eh, según eh, eh, pusieron encima de la mesa ayer en el Pleno con una, con una moción los compañeros del Grupo Municipal de Vox, parece ser que eh, ellos se pusieron en contacto directamente porque en la propia enmienda perdón, en la propia moción, aparecen fotografías del, del lugar, e incluso de, de interiores de Chabolas, por lo que entiendo que ellos estuvieron allí in situ, y efectivamente existe un asentamiento chabolista cerca, cerca del puente. Es triste, es triste que todavía eh, prácticamente en el siglo 22 en el que nos encontramos exista gente que tenga que vivir en el umbral, no en el umbral de la pobreza, sino más abajo del umbral de la pobreza y eh, bueno sinceramente creo que esto hay que atacar eh, hay que acatarlo atacarlo de forma directa por parte de, de, el, de las de los concejales de área que tengan que resolver este asunto por otro lado hubo una enmienda por parte del grupo socialista a la moción del, del grupo proponente en este caso de box parece ser que Vox no aceptó eh, esa enmienda que eh, con la excusa de que no era de no era una enmienda de adición, sino de sustitución. En base a eso, Vox eh, no admitió la, la modificación a su propia moción y por lo tanto decayó. Decayó, pero los concejal o el concejal competente del uh -huh. área explicó qué cómo se va a erradicar esa, ese asentamiento trabolista sí, sí, y claro. cómo lo van a hacer. Bueno, explicó que van a seguir haciendo las actuaciones que está haciendo la, la concejalía en, para afrontar este tipo de situaciones. Lo explicó, eh, porque además eh, tengo que recordar que la enmienda que presentó el Grupo Socialista era básicamente seguir haciendo y seguir trabajando en la línea en la que se estaba trabajando por parte de la concejalía. Esa era básicamente la, la enmienda con, con una serie de puntos, pero enfocados a seguir trabajando en la misma línea. Eh, bueno eh, eso fue lo que explicó el concejal eh, yo creo sinceramente que hay que eh, este tipo de cosas en la, una ciudad como elche creo que no deberían existir y creo que hay que atajar este problema de una forma inmediata mientras ustedes estaban en el pleno ordinario ayer lunes también ayer en la jornada de ayer la consellerera de esa mirada ana barcelo encars valencianes tuvo que comparecer para rendir cuentas ante la oposición sobre la gestión que ha realizado eh, de esta pandemia. Eh, anunció varias cuestiones. Lo más destacado, evidentemente, es que dijo que estamos en un momento donde se está aplanando esa curva de contagios, con lo que se está frenando el ritmo de contagios. Es la mejor noticia y que no ha habido fallecidos en las eh, residencias de mayores desde que se completó el proceso de vacunación. Uh -huh. Ustedes también hablaron, primero, Eh, usted aprueba la gestión de la Consejería de sanidad de la consejera de sanidad al frente de esta pandemia se lo digo porque toda la oposición en bloque pidió sí, la correcto. comisión de la consejera ayer correctos cosas vamos a ver yo creo que en una situación pandémica en la que estamos eh, los responsables sanitarios sean conselleres sean ministros sean concejales de sanidad deberían hacer comparecencias de forma eh, periódica. Cada 15 días, cada mes, pero se debería hacer independientemente de que lo pida la oposición o no lo pida la oposición. Porque estamos en una situación totalmente sobrevenida y en una situación excepcional. Por lo tanto, creo que la responsabilidad de un cargo político que está al frente de la sanidad, ya sea a cualquier nivel territorial, debería hacer comparecencias de mutuo propio y de forma periódica. Y no esperar a que lo pida la, la, la propia oposición. Es así de simple lo que yo creo. De, dicho lo cual, eh, creo que se podía haber hecho mejor afrontar la cuestión sanitaria de la pandemia que estamos sufriendo en la comunidad valenciana. Ayer me pareció ver, eh, no quiero equivocarme, que el tema de la vacunación va bien, pero no, no va tan bien como creemos. Porque bueno. estamos a la cola de, ca de casi todas las comunidades en cuanto al nivel de vacunación la verdad es que todos los porcentajes son muy sufridos ella insistió en su comparecencia Correcto. que estamos en, en las tasas más elevadas de vacunación del mundo ya pero yo entiendo <risa> pau completa ya pero yo entiendo que se refiere a pautas nacionales entiendo yo que se refería a pautas nacionales eh, yo me refiero a pautas de, la, de comunidad. la Comunidad Valenciana. Correcto. Sí, todos coinciden en que estamos mucho más retrasados que otras comunidades que ya, por ejemplo, están pidiendo el certificado COVID, pero aquí en la Comunidad Valenciana cómo lo van a pedir el certificado de la vacunación Correcto. para entrar a espectáculos y restaurantes cuando no se ha vacunado todavía a una parte de la población. Y le voy a decir aún más. Injusto? Claro, le voy a decir a más. Siendo una siendo una comunidad la nuestra como depende tanto del turismo, creo que esto se debería haber eh, afrontado mucho antes no deberíamos haber esperado a llegar al 27 de julio para decir o hacer lo que se tenga que decir o se tenga que hacer ahora. Bueno. Si nosotros dependemos mucho del turismo, teníamos que haber acelerado muchísimo más que cualquier otra comunidad autónoma el tema de la vacunación. Pero, es así de fácil. Pero ella reconoció, es, es verdad, ese déficit. Dijo que había un déficit solidario porque se enviaron más vacunas a aquellas comunidades con población envejecida y luego vacunamos a los desplazados, sí, no. a los turistas, sí, me, sí, me, sí. algo que van que se va a compensar y ya mismo dijo que en agosto habrá vacunas suficientes para ya... Ya, poder... pero el problema el problema es que agosto termina el verano, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, y el sector de la hostelería, el sector de los hoteles, el sector del turismo, no puede esperar a finales de agosto. Si a mí me parece muy bien que se haya vacunado a desplazados o se haya donado Eh, porque hay que ser solidarios eh, a otras comunidades. A mí me parece fantástico. Pero si eso se sabe que se va a hacer, hay que prever que eso se va a hacer y, por lo tanto, eh, hacer acopio lo máximo posible de, de viales para vacunación, para la, para la propia gente que vive en nuestra comunidad. si A mí me parece muy bien que se haga, pero hay que tener un plan B. ¿eh? Es así de fácil. Pues justo estamos hablando de, de esa pandemia, de las declaraciones de la consellera y los datos actualizados en el municipio de Elche pues ya están en la web de la Generalitat Valenciana y evidentemente lo que nos temíamos, subimos subimos la tasa de incidencia de 273 del pasado viernes, ahora martes estamos en 350 y con lo peor es pues que eh, hay un fallecido más. Ya hemos registrado dos fallecidos en esta pandemia. Cuarta ola en la Comunidad Valenciana y quinta del país. Eso también lo puntualizó la consellera. Volvemos otra vez a Elche, porque eh, ya tenéis o ya tienen fecha para la reunión del Consejo Social. El alcalde la ha convocado para mañana, miércoles. ¿Qué? Eh, ¿Ha tardado el alcalde en convocar esta reunión para decidir el emplazamiento del Palacio de Congresos? Oh, no. ¿Piensa que se va a poder acordar con el consenso que eh, reclamaron en el pleno del pasado junio del debate sobre el estado del municipio? ¿Se va a poder aprobar ya definitivamente dónde ubicar el palacio? Bueno, eh, empezando por el principio, yo creo que se podía haber convocado antes, porque teníamos el informe de la OMH hace ya bastante tiempo. Pero bueno, se ha convocado cuando se ha convocado y tampoco vamos a alargarnos las vestiduras ahora por esa circunstancia. En segundo lugar, eh, como usted bien ha dicho, creo que prácticamente todos los grupos municipales en el debate del estado de la ciudad dijimos que esta cuestión tenemos que llegar a un consenso absolutamente total entre todos. No podemos estar tirándonos los trastos a la cabeza por una infraestructura que es beneficiosa para todo el municipio y para parte de todo el territorio del baix vinalopo es que no podemos estar así constantemente. Por lo tanto, y tercero, entiendo que el Consejo Social tiene que ser la piedra de toque y el punto inicial para llegar a un consenso absoluto entre grupos políticos eh, y, y, y, y, y la, la sociedad civil. Porque creo que es fundamental. Fundamental. Eh, hay que recordar también que hace unos días... Eh, la propia Universidad Miguel Hernández ofreció terrenos para ubicar ese ese centro de congresos. Por pues, pues, mire, ¿qué quiere que le diga? A mí tampoco me parece mal esa idea. ¿Qué quiere que le diga? Yo siempre he defendido que lo que habría que hacer era una ampliación de, del centro de congresos actual, de hecho ya existe un plan para ello, está en unos cajones de, de, del del, pro, del propio ayuntamiento, pero bueno, eh, yo no me cierro, yo no me cierro en banda a cualquier otra posibilidad. Yo lo que quiero es que se haga y que se haga en el mejor sitio posible y con las mejores garantías posibles para que aquello, cuando se haga, no se quede dormido ¿eh? en el cajón de los justos. Eso es lo que hay que evitar. Por lo tanto, intentemos llegar a un consenso entre todos. Eh, es, es Evidentemente, mañana está, pondremos el foco en ello. Otro de los asuntos en el Pleno, quería preguntarle, porque tenemos en, mientras le estoy haciendo la entrevista aquí en los estudios de uh -huh. radio, en los estudios de televisión tenemos a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, también, uh -huh. entrevistándola para esta noche en TELH. Mónica Oltra, supongo, una de las preguntas, evidentemente, será que si ha hecho. Eh, si hablamos de la gestión de la pandemia de la consellera, donde se ha pedido la dimisión, eh, Mónica Oltra, le preguntaremos sobre la gestión que se ha hecho de las residencias de mayores en la Comunidad Valenciana y concretamente en Elche, donde las críticas le han llovido por lo ocurrido en el geriátrico de Alta Vix. Ustedes pedirán la dimisión de Mónica Oltra por lo que está pasando en el geriátrico de Alta Vix o las disculpas eh, o el perdón eh, que en el pleno de, de ayer recogió, eh, Esteerdiez realizó o pidió perdón por esa por esos errores o por lo ocurrido en el geriatría agrícola suficiente. Bueno, yo creo sinceramente que si hacemos esta pregunta a los familiares que tienen personas en el en el, en el geriátrico de Altavís, lo que más les interesará a ellos es saber cuándo se va a resolver absolutamente todos los problemas, independientemente de que se pida o no se pida la dimisión de uno u otro responsable político. Yo creo que lo fundamental es solucionar las carencias de ese centro, pero solucionarlas ya, pero ya es hoy, pero hoy es hoy, 27 de julio de 2021, hoy y si no es hoy que se ponga una fecha tope tope como máximo para que las familias sepan a lo que atenerse y si no es así y si no es así, que se diga y que se diga públicamente, miren señores no podemos hacer podemos hacer hasta aquí y por lo tanto las familias podrán saber qué hacer con sus familiares podrán plantearse incluso sacarlos o llevarlos a otro sitio o solicitar a la consellería que ya que no van a poder resolver absolutamente nada o muy pocas cosas que den otra solución pero lo que no puede ser es que las personas que están en ese centro estén en la situación en la que están porque eso es una absoluta vergüenza porque eso no dignifica a la persona todo lo contrario, Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y qué quiere que le diga? Pues sí, bien, me parece muy bien las disculpas de, de la concejal Esther Díez. ¿Qué menos? Qué menos Pero lo que hay que hacer es trabajar para resolver los problemas. ¿Y en qué momento llegó... Eh, ese esas eh, solicito de perdón eh cuando pidió perdón eh, En experto. el debate en el debate en el fragor de la batalla, como o sea, se diría. Ya que no había ningún punto relacionado con el geriátrico de Altavista. No, porque esto fue una moción in boce que presentó el Partido Popular, se votó si era eh, pertinente esa moción in boce y la urgencia de esa moción in boche, evidentemente todos... En la todos... que se pedía precisamente poner fin a las deficiencias de enojaría. Correcto, entonces eh, como no podía ser de otra forma, todos los concejales votamos a favor de la urgencia de esa moción y por lo tanto, por eso entró en el orden del día eh, a última hora en el en el debate de, del pleno de ayer y por eso hubo el debate y ahí es donde la concejal Esther Díez cuestión que le honra, por otro lado Eh, pues eh, pidió, pidió el perdón. Eh, pero bueno, aquí la cuestión, reitero otra vez, lo reitero. Independientemente de que se pidan dimisiones a diestra y a siniestra, lo que hay que hacer es resolver los problemas, que es lo que quieren la gente que está en ese centro y sus familiares. ¿Se habló eh, por parte del grupo socialista de, de los problemas o de las gestiones que han podido realizar eh, como intermediarios con eh, la consellería de mónica oltra para solucionar estas deficiencias bueno eh, este 10 dijo comentó algo sobre sobre lo que acaba de mencionar usted eh, yo creo sinceramente eh, que los concejales independientemente de qué color político sean lo que quieren es que las cuestiones graves que existen en nuestro municipio, en nuestro territorio, se arreglen. Por lo tanto, entiendo que el grupo, tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Compromís, que gobiernan en Elche y en la Generalitat, en el Botanic, se habrán puesto en contacto hace ya tiempo para intentar solucionar toda toda esta cuestión. Yo lo he, yo creo, creo y quiero pensar que es así. Por lo tanto, no tengo por qué dudar de lo que dijo ayer la, la concejal. Bien, pues se eh, habló entonces del geriátrico de Altadix eh, y mmm, se habló también del discurso del odio. Eh, hubo uh -huh. Ahí es donde se radicalizó aún más el debate. Sí, ahí es donde ¿qué, saltaron ¿qué, un poco ¿qué? las chispas. Pero entre el Partido Popular, Vox y el PSOE. Sí, bueno, básicamente entre el Partido Popular, Vox y Compromís, que era ah, la proponente derecha, de la moción. Derecha, izquierda. Sí, Ajá. correcto. Eh, pero esto, bueno, esto es lo de siempre. Como le he dicho al principio nada Nuevo bajo el sol me refería a estas circunstancias ya yeah. a estos matices a estos eh, bueno. un, un debate que no, no sirvió porque salió adelante sí, la... sí, salió salió adelante la moción pero... con, la, con el voto en contra de Vox. claro eh, pero bueno la moción, in... la moción salió adelante lo importante es eh, convencer a, a este partido político de Vox <risas> si está o no eh, pues fomentando ese discurso del odio contra determinados colectivos como el LGTBI. Bueno, intentar convencer al partido al partido Vox de, de eso es como, no sé, intentar alcanzar la luna desde aquí, desde la plaza de Baix. Es un poco complicado. Yeah. Eh, pero bueno, cada partido defendió su, eh, su posición. Yo creo, sinceramente, y lo dije en el en el debate, que si todos los grupos del ayuntamiento en esta cuestión, en esta, como en tantas otras, pero en esta, no estamos de acuerdo, es muy triste lo dije con estas palabras es muy triste eh, pero bueno cada uno es eh, dueño de sus actos y esclavo de sus palabras Vox dijo que votó en contra de esta propuesta porque no le gustaba la redacción Sí básicamente ¿Por y porque bueno pero... eh, porque la... también dijo también es que era una redacción tramposa pero sí. usted la leyó. Ah, y... yo, vamos a ver sinceramente no no tiene ninguna redacción tramposa Y la exposición que hizo eh, Esther 10 sobre la moción tampoco fue una cuestión de, para tirarse de los pelos. Y mire que yo no comulgo con la ideología de compromiso. Pero, oiga, eh, cuando una cosa es coherente, es coherente. Al cesar lo que es del César. Eh, sinceramente, y lo reitero, si somos incapaces de llegar a un acuerdo en esta cuestión, eh, mal vamos. Y por último, eh, bueno, hay dos cuestiones más, Eduardo, porque como se tarda un mes de, de una entrevista a otra y hay sí. tantos eh, datos que salen y uh -huh. actuaciones. Una, eh, ¿qué valoración hace del derribo del de edificio Almacenes Parreño? Pues, hombre, es una pena. Es una pena porque es patrimonio histórico de, de esta ciudad. Es una pena que no se haya podido tener ese catálogo de patrimonio a proteger mucho antes. Yo creo que esto lo dije, si no recuerdo mal, también lo dije en, en el debate del Estado de la Ciudad, que era una cuestión que el equipo de gobierno había dejado pasar durante años y que iba a traer problemas. Así lo dije en el, en el debate del Estado de la Ciudad antes de conocer la situación por ejemplo de este edificio, del edificio de almacenes para Pues mire, es para mí es triste eh, porque Elche no es solo la dama de Elche. Elche no solo el misterio de Elche. Elche es mucho más. Y si no empezamos a proteger lo que realmente es nuestro propio patrimonio y nuestra historia, vamos a perder nuestras propias raíces. Y eso es lo que no puede ser. Y otro, por último, eh, también se ha presentado, eh, la semana pasada se presentó por parte de la Concejal de Movilidad, Esther Díez, eh, sus proyectos uh -huh. a la Mesa de Movilidad. Usted forma parte de esa sí. mesa, ¿no? Sí, sí. Los proyectos del nuevo carril, de dos carriles cinco kilómetros de sí. longitud que quiere como unir casi todos los barrios de Pedro sí. juan perpiñán sector quinto Carrús, centro uh -huh. eh, qué le parece el proyecto del carril bici de Pedro Juan perpiñán pues hombre yo estuve presente en la pre en, eh, cuando se presentó en el centro de congresos está esta actuación que se va a hacer yo estaba a la eh, estaba a la expectativa de saber si ese proyecto iba a seguir anulando plazas de aparcamiento en los barrios. Uh -huh. eh, yo lo que vi es que no, que ese proyecto de Pedro Juan Perpiñán no va a anular o no va a hacer desaparecer más plazas de aparcamiento. También dijo la concejal, doña Esther Díez, que este proyecto había sido consensuado con todas las asociaciones vecinales que estaban afectadas por los barrios por donde iba a pasar Y que le habían dado el ok y que estaban encantados con esta eh, actuación. Eh, a mí lo que me preocupa, reitero, es que estas actuaciones generen problemas donde no lo sabía Como por ejemplo, y el más importante creo y reitero, es la desaparición de plazas de aparcamiento. Pero parece ser que este no va a ser así. Por lo tanto creo que esta es la línea que se debe de seguir para tener un Elche más verde. Eh, que bueno, le puede gustar más o menos a, a la gente, pero eh, yo quiero que esto salga con el mayor consenso posible. Eh, y creo que eh, se está cambiando el chip respecto a este tipo de actuaciones. Y creo que por ahí es el buen camino. Pues este fue el último pleno antes de irse eh, de vacaciones. Eh, no hay fiestas, pero sí conciertos y algún que otro acto previsto... Eh, pero seguro por parte de las entidades festeras y también del Misteri, como eh, esos motetes que se interpretarán el 14 y el 15. Vista la, in la incidencia, que ha subido de 273 a 250, es verdad que el, el número de ingresados en los hospitales acaban de pasarnos el balance de hoy y sigue contenido con uno menos ingresado en los hospitales. Tenemos tres en la UCI, como ayer y 16 en planta, ayer eran 17. Con estas cifras piensan que o piensa que eh, los conciertos del próximo mes de agosto eh, convocados por organizados por la Concejalía de Fiestas deberían realizarse o deberían suspenderse. Pues mire, es una es la pregunta del millón, eh, porque el tema de la pandemia es muy cambiante. Entonces, lo que sí que está claro es una cosa. Eh, con los datos que usted acaba de dar, lo que nos eh, damos cuenta es que realmente la vacunación, la vacuna, sí que sirve. Y sirve precisamente por lo que ha dicho usted. El índice de eh, ingresados es muchísimo menor que el de la ola pasada. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que hace es que, aunque te infectes, pases los síntomas de forma sintomática Eh, lo que se hace es prevenir, lo que se hace es confinar a esas personas, a los que han tenido contacto con algún contagiado algún positivo y por lo tanto se evita el ingreso y luego la estancia en la UCI y eso es fundamental. Ahora bien, eh, ¿qué va a pasar con los conciertos? Pues mire, es una incógnita grandísima eh, porque a lo mejor dentro de aquí a 15 días pues estamos mucho mejor o a lo mejor estamos mucho peor. Si estamos mucho mejor, supongo que los conciertos no se suspenderán. Pero si estamos mucho peor, yo creo que habría que plantearse seriamente en suspender actuaciones. Pues nos quedamos con lo que dijo ayer la consellera. No sé si será cierto, pero que se está aplanando la curva de contagios. Que bueno, en estos momentos todos dice esperamos que sí. Que se está frenando ese ritmo de contagios. La actualización indica lo contrario. Nosotros subimos los contagios, pero es verdad que los ingresos sí están reducidos contenidos Y el fallecido que aparece hoy quizás sea el mismo que apareció la anterior semana. O sea, no serán dos, sino uno uh -huh. el registrado en esta eh, ola aquí en Elche. Pues muchísimas gracias Eduardo García Ontiveros eh, por contarnos cómo fue ese pleno ordinario del mes de julio. Y felices vacaciones si se marcha a algún sitio. Muchas gracias y felices vacaciones a usted y a todos los que nos están escuchando.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 Faltan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y vamos con Vencidos la, ulti, Vencidos, la última canción que ponemos del disco de Serrat Mediterráneo con motivo de ese 50 aniversario. Hemos estado poniendo todos los temas a lo largo de estas semanas. La canción de Vencidos, saben ustedes que habla de aquel Quijote que regresa a su casa derrotado para morir. El Quijote es ese país, es... ...España es la derrota y es el exilio. Por la manchega llanura... ...se vuelve a ver la figura... ...de Don Quijote pasar... ...y ahora ociosa y abollada... ...va en el rucio la armadura... ...y va ocioso el caballero... ...sin peto y sin espalda... ...va cargado de amargura... ...que allá encontró sepultura su amoroso batalla Bacarega de amargura ya ya quedó su en la playa de, de mar Uncas veces un tibote por esa misma añura en horas de desaliento así te miro pasar y cuantas veces te grito hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar hazme un sitio en tu montura caballero derrotado hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo, y llévame a ser contigo, contigo, todo La manche gallanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Ha cargado de amargura ha vencido el caballero de retorno a su lugar.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 Y seguimos con más música, La Culpa fue del Cha Cha Cha, es una canción del grupo Gabinete Caligari, fue un éxito, lo saben, la crítica la destacó en aquel entonces como grotesca y algo cómica por su letra y supuso precisamente el principio del fin de esa banda, la compuso Jaime Urrutia y nunca ha renegado de ella y no se equivocó, porque fue éxito de la banda y además ha contado con muchas versiones de lo más variopinta. Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 ...101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Saludos, son las 10 en punto de la mañana... ...y saludamos a quienes nos siguen a partir de ahora... ...por la señal de tele -Elch. La glorita comenzó a las 9 de la mañana... ...y lo hizo con música, pero también con esa entrevista... ...en la que hemos iniciado la ronda... De, ...con los portavoces políticos de entrevistas... ...relacionadas con el Pleno Ordinario... ...que se celebró ayer, el último de esta temporada... ...antes de que se marchen de vacaciones... ...un Pleno que sirvió para aprobar el Plan de Juventud... ...y para aprobar también el, a la apertura de una oficina, Chaloc... ...una oficina relacionada con los trámites de la vivienda... Fueron los dos puntos del orden del día y luego hubo mucho más debate en las mociones. Hemos estado pues analizando las mociones y cómo transcurrió el debate plenario, así como otras noticias con esa convocatoria del Consejo Social para mañana o la visita que hoy va a realizar, que ya está en él, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Ultraconsellera, ...de políticas inclusivas, le preguntaremos sobre la gestión de los geriátricos... ...y también eh, pues sobre otros asuntos relacionados con su Consellería de Políticas Inclusivas. Además hoy es un día también muy cargado informativamente... ...porque tenemos en estos momentos al alcalde en un encuentro... ...organizado por la Unión Empresarial de la Provincia en el aeropuerto con motivo de acercar a ambas ciudades, Elche y Alicante, para reactivar la economía provincial, teniendo al aeropuerto de Altec como puerta del Mediterráneo. Y hoy, en estos momentos, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar, o tiene previsto aprobar ese polémico, decreto que cambia las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura y que supone el primer hachazo a esta infraestructura, porque va a suponer el primer recorte de los desembalses. El gobierno de murcia ya le ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que no apruebe en estos momentos Esa, ese decreto que modifica las reglas de explotación porque se está debatiendo los planes hidrológicos de cuenca No es el momento. Lo mismo le han pedido otras comunidades de regantes y asociaciones agrarias, pero no sabemos si lo ha hecho el Gobierno valenciano. En eh, cuestión de minutos también intentaremos entrevistar al presidente de Riegos de Levante porque hoy es una jornada que puede ser triste para la agricultura ilicitana si el gobierno central finalmente se va de vacaciones aprobando la ministra teresa Rivera ese cambio de las reglas de explotación del acueducto tajo segura para enviar a partir de ya siempre que haya un nivel 2 27 pectómetros cúbicos de agua para regadío y abastecimiento en vez de los 38 hectómetros cúbicos que se pactaron en el memorándum que ahora se quiere cambiar de forma unilateral por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Son noticias también eh, que se las contaremos en cuestión de minutos. Nosotros ahora continuamos aquí y lo hacemos pues con más música. Nos vamos a recordar un grupo... The CCR, un grupo estadounidense que fue famoso en eh, los años 60, porque supieron combinar muy bien el rock con distintos géneros musicales como fueron los primeros como el gospel, el country o el blues. Y además, por su estilo de música peculiar fueron considerados como los reyes de la carretera. Vamos a escuchar una de sus eh, uno de sus éxitos.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 Son las 17 minutos y seguimos discutiendo de más música. En esta ocasión del pasado saltamos al presente a una novedad musical porque el cantautor vasco ha pintado en Madrid, Santi Guzmán, sigue su camino musical entre la rumba española, el folclore latino y el grunge, ese estilo que cambia los patrones musicales. Después de viajar por Latinoamérica, ahora ha emprendido su viaje para el sur. veces que la vida te da de frente. A esas veces que dices ya no aguanto más. Yo tengo un antídoto recurrente. Yo tengo la solución a cualquier mal. Ay, ay, me voy pa'l cielo del le, le, le Vente, vente conmigo y con mi gente Por cada playa, desde Tarifa hasta el Palmar Tranquilamente disfrutando del presente Y en la arena, atardeceres mirando al mar Sólo sigo el viento que marca mi caminar, ay, ay. Hoy me susurro una dirección, un poquitito más al sur. Ya sólo me falta estudiar. Y si tú me quieres ver, no, me ya sabes. Y me voy pa'l sur. Ven, ven, ven.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 la Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana... ...y antes de la ronda de noticias que viene cargada de actualidad... ...vamos a seguir disfrutando de la música y de los estrenos. Raiden y Vanessa Martín se han juntado para lanzar este tema... ...Tristan da Kuna, el rapero y la malagueña... ...nos transportan con sus estilos propios y con sus versos... ...pues a otro universo del que vamos a disfrutar Salgo y veo un mundo de ciegos donde reina el tuerto con el ojo pago Mirando siempre lo que hacen de al lado, lo que esperen sentados Bueno, el camión de la basura suena como si fuera el de los helados Esclavos del prejuicio, de la expectativa Yo pensando que la tentación no pipe arriba Que no quiero irme sin haberlo intentado Y morir como la abeja tras haberlo logrado Es agosto pero llevo el paraguas Por si tu recuerdo más tormenta Me encanta el olor cuando llueve Vuelo tu ausencia golpeando con fuerza Pero esta vez no cayó desde muy alto No sé si fueron gotas de sudor que se esfuerzan Por no llorar o lágrimas que están dando un salto Sin esfuerzo por saber que ya no te tendré cerca Check No parabas de decirme Que ahora no sabías quién te iba a querer a ti No supe qué responderte Pero solo espero que al menos lo hicieras tú Nunca fui lo que se dice Lo de siempre y esto no dirá mucho de mí Nunca seguí la corriente Por los ciclos de mis siglas construís ciclú Tú compitiendo en posiciones Fui ganándote, confieso La indecencia fracturada Tus clichés de reglamento Se revelaron tus faltas Disparando despedidas Desabrocho un botón Por mi conciencia y ya... La mía sabe volar sin saber correr De correr sin saber soltar De irme sin saber a dónde volver Y de qué manera soy de los que por tener Que se alejen los echa afuera Transparenta harina de otro costal Me siento como ese cristal Del vagón del tren, donde dos manos Tratan de encajar a través de él Pero no se pueden tocar Sin un sitio fijo cuando pienso en el pasado Un sufijo, todo lo quiero lejos Me mira el espejo y me dijo, hijo, esto de tu lado, pero cuántas veces este me ha engañado, eh, amor atado amor atado, atado al amor fortificado como el hambriento en ayunas no se puede enjaular un diente de león, mir de flor en flor sin pisar ninguna no parabas de decirme que parecía que gozaba viéndote sufrir no supe qué responderte no supe qué ponerte así que le pusimos fin y por qué me lo decía si en tu cara se leía si real salís Nunca fue mi expectativa, con ella habrías durado toda la vida, se la vi Tú, compitiendo en posiciones, fui ganando, te La indecencia fracturaba, tus clichés de reglamento se revelaron tus faltas disparando despedidas, en esa un motor por mi conciencia iba, ven, sigue mi nuevo viento, hay arena y hay lamentos, hay lo no y hay misterio y yo no sé qué va a pasarnos ni tampoco lo que dure es la imagen del amor que deshacen inquietudes 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las diez y cuarto de la mañana... ...y es momento de iniciar esa ronda de noticias... ...que como hemos dicho al principio, viene abultada. Hay muchos frentes abiertos hoy... ...y el primero, por supuesto, al ser martes... ...tenemos que hablar de esa actualización... ...de los datos del COVID por municipios... ...y en esa actualización... Pues eh, lo dicho, nuestra tasa de incidencia sigue creciendo. Salvador Campello nos lo cuenta. Muy buenos días, salva Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, sigue creciendo la tasa de incidencia y además lo hace a un ritmo vertiginoso porque no deja de crecer. Estamos ahora mismo en 350 casos, 350 casos cada 100.000 habitantes. Son 100 más de ese rango de riesgo máximo. Son 350, estamos ahora mismo en datos que no veíamos desde finales del mes de marzo. Estábamos antes de la Semana Santa cuando teníamos una incidencia eh, tan alta, cuando empezamos a bajar de aquellas incidencias que rozaban los 1.000 por aquel entonces por por febrero. Eh, hay que, hay que lamentar un nuevo fallecido, de porque estos datos son del jueves al domingo. Del jueves al domingo, si recuerdan, el pasado jueves dimos un fallecido en el Hospital claro. General, pues hoy ha entrado esas estadísticas de la Comunidad Valenciana. Eh, y, en total, entre el jueves y el domingo, en esos cuatro días, se han registrado 273 nuevos casos. Y cada vez conocemos más casos de gente entre los 20 y los 30 años, que es ahora mismo el rango de edad, que están empezando a vacunar. Así que, conforme pasen las semanas, conforme avancen las semanas y... Eh, esa, esa década empieza a ser vacunada imaginamos que empezarán a bajar esos datos pero hasta entonces pues tenemos eso una incidencia de 350 además ayer la consellería dictaminó detectó un brote de origen social con 13 casos aquí en el chat. Bien, pues es lo que nos temíamos, pero ayer la consellera Ana Barceló decía que la pandemia parece que se estaba doblegando esa curva, se estaba aplanando y que se estaba frenando el ritmo de contagios. Eh, no sé si eh, es que sabe más que nosotros y no, tiene más datos En la comunidad valenciana sí, porque en Valencia, en toda la zona de Lorta, en esos municipios en los que hay toque de queda sí que había crecido demasiado la incidencia y con las nuevas restricciones que tienen se está controlando, ya no está creciendo, pero en Elche que no tenemos ningún tipo de restricción y que estábamos ah, bajitos sí. entonces, pues seguimos creciendo, con lo cual no llegamos al tope al que llegó la zona de Lorta de Valencia, pero sí que eh, a nosotros a nivel local, si solo nos fijamos en los datos puramente Ajá. de Elche, sí que estamos a... Lo positivo, los ingresos no crecen, al contrario, tenemos un ingresado menos hoy que ayer. Entonces, de esta forma la presión hospitalaria eh, va decayendo y poco a poco van dando altas, porque recordemos que del viernes al lunes, que el viernes fue el último día que tuvimos datos, ha bajado en dos personas y de lunes a martes ha bajado en una persona. Ahora mismo quedan tres personas en la UCI y 16 en planta. Pues de la vacunación, esta tarde te vacunan, Salva, así que mañana bien? me cuentas cómo está yendo la organización, si es como cuando me vacunaron a mí, vale, sí, si orden no lo... perfecto y apenas ¿Y sin y si colas. Y no te lo cuento porque tengo efectos secundarios y mañana no. <risa> Esperemos que no, que sean simplemente los normales, dolor de brazo y fiebre, pero escasa, apenas 37%. Salva, esto es en cuanto al COVID. Eh, hoy has tenido hemos tenido aquí a la vicepresidenta Mónica Oltra que por motivos de agenda no la hemos podido sentar en los estudios de radio, algo que lamento, pero sí en los estudios de televisión. Así que dime, ¿qué te ha contado? Bueno, pues una entrevista que emitiremos antes del Telenite esta noche para contar principalmente dos cuestiones. Hemos hablado del periodo este de la pandemia y luego también de lo que ha venido a presentar hoy a Elche, ese plan Convivir en el que se van a destinar recursos de la Consejería de Políticas Inclusivas para crear centros de día en Elche. Eh, por ejemplo, desdoblar ese centro de Yubalcó y crear también una unidad de eh, salud mental. Todo, todo esto lo explicará mejor a partir de las uh -huh. 12 en un acto en el centro de congresos al que asistirá el alcalde. Pero obviamente como es Espero la... Espero que no sean anuncios como el centro ese de día. No, no, le he preguntado si son anuncios o ya son hechos y me dice que ya están, que nos ha dicho que ya están los terrenos cedidos y que sí que hay plazos ya de ejecución uh -huh. para ese plan, eh, con plan Convivir que se va a presentar eh, de toda la Comunidad <risa> Valenciana y hoy viene aquí a hablar de lo que le corresponde a Elche. y en cuanto a Pero comida? obviamente, siendo la consellera de Política Inclusiva, la persona que es responsable en última instancia de las residencias, pues más de la mitad de la entrevista Eh, pese haga las caras que nos ponía Mónica Oltra, iban referidas a toda la situación que ha ocurrido en los geriátricos, eh, en los centros de mayores delche de y concretamente en ese centro de, de Alta Vix después de las denuncias de los familiares y O sea, dejado... que no ha sido una entrevista cómoda para ella <risa> no, no se lo has <risa> puesto cómodo para mí, Porque <risa> aguantar las caras de, en ese caso de la vicepresidenta de, de la comunidad En cualquier caso, sí que nos estaba eh, se sí explicado que Eh, pese a que ella apuesta por la reversión a lo público de esa residencia no se puede hacer por las gravas, hay que seguir una legalidad y que por eso no se ha intervenido tanto como ella le hubiese gustado porque había que seguir unos plazos administrativos dándoles las oportunidades que marca la ley a las eh, empresas que tienen gestión de servicios públicos y viendo las reiteradas, los reiterados incumplimientos se le han propuesto las sanciones mmm, en total he sumado hasta 120.000 euros de sanciones ...a la empresa que lleva ese de de Altavix. Lo que sí que ha comentado es que eh, se ha podido intervenir en ciertas ocasiones... ...bajo el paraguas del estado de alarma, esa residencia, para medicalizarla... ...para controlar el brote que hubo allí en la primera semana de enero, justo antes de la vacunación. Y, eh, en definitiva, ha dicho que se ha hecho todo lo posible para que la situación no fuera la peor que aún así Elche no ha sido la ciudad más afectada en las residencias, ni el geriatrico de Altavix, el más afectado de la comunidad valenciana. Lamenta todo lo que ha ocurrido, pero yo aseguro que la administración ha hecho hasta donde podía llegar. Y en cuanto a las deficiencias que han terminado, eh, o sea, que han continuado una vez que, que ya ha terminado el proceso de vacunación en, la, en el geriátrico, esas deficiencias que nos comentaba la semana pasada, la asociación de familiares que van más allá del COVID, por ejemplo el aire acondicionado, mm. que no está arreglado en todas las salas, Hacían el arreglinamiento puertas, cocinas los todo eso sí. nos ha comentado que eh, lo que se ha podido solucionar ahora en una primera instancia ha sido con un contrato menor porque eh, todas las deficiencias sumaban más de una cantidad que no puede invertirse según la ley eh, del Estado, con lo cual Eh, podían llegar hasta donde podían llegar y se hizo un contrato menor para poder paliar la situación más grave eh, en un momento en el que, por ejemplo, hayamos hablado concretamente del aire acondicionado. Ha dicho que de los 17 aparatos solo se han arreglado 5 porque era lo que permitía el contrato menor uh -huh. y que con esos eh, 5.000 euros han podido arreglar esos 5 aparatos de aire acondicionado y que el resto eh, se ha sacado un pliego eh, que tiene que seguir sus trámites burocráticos con yeah. su concurso público, etcétera etcétera y que estará para septiembre. Pero preveyendo que, mmm, si lo acaban todo para septiembre, se si iba a pasar el verano con ese calor infernal dentro del geriátrico, pues que hicieron ese contrato menor para poder eh, sacar la situación y solventarla cuanto antes, sabiendo que no era suficiente, pero que era lo máximo que podían llegar. Y claro, no te habrá no habrás tenido tiempo para hablarle del agua. Del agua no, pero sí de su relación con Chimo Puig, porque ella eh, sí. no deja de ser la vicepresidenta de la comunidad. Asegura que la relación con Chimo es buena después de ese retraso que tuvieron en noviembre. Cuando Chimo dijo que había que salvar la Navidad, ella no estaba de acuerdo. Asegura que desde entonces sí que están de acuerdo en la gestión de la pandemia y que les ha unido más porque tienen claro cuáles son las, eh, las prioridades del gobierno del botánico. Con lo que eh, valoró de forma positiva la gestión de la consejera Ana Barceló, eh, porque ayer en el Scors Valencianes rindió cuentas de su gestión y la oposición en bloque pidió la dimisión de Barceló, porque hemos tenido un déficit de, de vacunas considerable. salvo Esto es en cuanto a Mónica Oltra, el plan Conviviente. Y dónde está el alcalde? Porque lo tenemos en el aeropuerto llegará a tiempo para estar con Mónica Oltra. Esperemos que sí, está concretamente eh, en las siglas, sí, en las... la UEPAL, me cuestan esas esas islas, porque ahí está asistiendo la, a una jornada eh, junto con la alcalde de urbanismo, la jornada de UEPAL que se está celebrando en ese eh, en ese aeropuerto. ...unas jornadas donde están los dos alcaldes de Elche y Alicante... ...donde se quieren acercar a ambas ciudades para reactivar la provincia... vuelven ...volvemos otra vez a esos intentos del famoso triángulo del Patemae... ...y ahora ya veremos qué nos cuenta el alcalde de ese encuentro... ...porque es importante, tenemos una puerta del Mediterráneo... ...que es el aeropuerto de la ...muchas potencialidades entre ambas ciudades, Alicante y Elche... ...muchas sinergias que creo que no se están aprovechando... Pues también es un encuentro importante, como la presentación del plan Convivín. ¿Y qué más os queda? Bueno, pues hoy estamos atentos porque eh, seguramente anoche, sobre las 11 de la noche más o menos, eh, desde el centro de la ciudad, desde el casco urbano de la ciudad, se podía oler a quemado. Eh, fueron muchos los comentarios en redes sociales preguntando qué estaba sí, pasando, porque es verdad que olía a quemado en el centro de Elche. Y era porque el aire traía el viento, el humo, de una nave que se estaba quemando en la carretera del Alte, a la altura del Newton College, un incendio, una nave industrial de calzado con mucho humo, donde las llamas podían verse a varios kilómetros de distancia y que afectó a la actualidad de la nave. Afortunadamente, al ser por la noche, no hubo que lamentar heridos, pero sí cuantiosos daños materiales porque la nave de calzado ha quedado completamente destruida Y como decimos, el humo se podía ver eh, desde varios puntos, de, de la se podía oler sí, desde sí. varios puntos de el, la ciudad. Sí, las imágenes las tendremos en TLEL en la web TLEL, pero hablan de la magnitud de este incendio en esa nave industrial de calzado situada en la carretera del alteta a la altura del Newton College, cerca del casco eh, urbano de la ciudad. En la carretera del Altet, en la pedanía de Maitino. Bien, eh, después de este suceso, ¿no nos caigan más previsiones para esta jornada, Salva? ¿O sí? No, eh, la del de aeropuerto y la de Mónica Oltra. Y estamos esperando ahora a ver si el Gobierno de la Nación eh, se, va, se van de vacaciones y nos dejan ese regalito, el primer hachazo al trasvase Tajo Segura. Porque hoy está previsto que aprueben en el Consejo de Ministros el cambio de la normativa de explotación de esta infraestructura. Veremos si lo hacen o veremos si no lo hacen gracias a las peticiones de los regantes que se han unido para protestar contra este cambio de las reglas de explotación y gracias también a la petición del gobierno murciano que se ha quedado solo a la hora de rogar al gobierno de Pedro Sánchez a Teresa Rivera, que no cambie ahora en estos momentos esas reglas del juego, ya que el juego está en marcha porque tenemos esos planes hidrológicos revisándose. Pues Alba, esto es eh, la ronda de noticias eh, para esta jornada. Mucha información que vuelve a la una. A la una aquí en el TELS Radio en el 101.4 con Ana López y Manu García y a las 9 y media en Telenit con Ana López. Y después del Telenit, la entrevista de Mónica Oltra, ¿a qué hora? Exactamente. Pues la entrevista la tendremos antes del Telení, la podremos ver a las 9 de la noche. Después del Telení tendremos el programa de cocina de El Che para Comérselo y en terminar a las 11 otra vez la entrevista. Pues lo dicho, esa es la entrevista que ha realizado, que acaba de realizarle Salvador Campello a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y que hoy hemos avanzado, gracias a él, en esta ronda de noticias. Salva, Hasta buen luego. trabajo. Hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la sintonía deportiva para dar paso a nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El guardameta del Elche, Kiko Casilla, fue presentado ayer como nuevo jugador del Elche. El portero llega al club frangiverde cedido del Leeds United sin opción de compra en el contrato. El catalán aseguró que el proyecto frangiverde es muy ilusionante y considera que volver a la liga española para jugar en un equipo que peleará por la salvación no es un paso atrás en su carrera. Es más, llegó a decir que le gustaría no tener que volver a jugar en la liga inglesa y echar raíces en nuestra ciudad. Kiko Casilla. Es un reto ilusionante que me hacía mucha, mucha ilusión volver a, a la liga. Eh, volver a tener esa sensación que, que tuve antes de irme para allá y, como te he dicho eh, un punto y aparte aunque ya tengo pues como dices tú que no, no es que sea mejor pero si sí, ya tengo una una edad que son 34 pues, como te he dicho eh, me siento a veces mucho mejor que cuando tenía 25 o sea que eso te lo dice todo ¿no? eh, si la cabeza eh, está ilusionada y tienes ilusión, yo creo que que la edad es que en un segundo plano, ¿no? o sea, que con mucha con mucha ilusión. Con mucha ilusión a sus 34 años. De momento, solo tres eh, fichajes, eh, Kiko Casillas y los defensas Vigas y Enzo Rocco. Este último todavía no ha sido presentado en su segunda etapa en el Elche Club de Fútbol. Faltarían al menos eh, ocho o nueve futbolistas, según la cifra que manejaba la dirección deportiva hace dos meses, pero faltan tres semanas para comenzar la competición y eh, hasta el momento el club prácticamente no está pudiendo presentar más futbolistas. Reconocía el director deportivo Nico Rodríguez que el nivel en este caso de exigencia es alto, que quieren dar un salto de calidad y que por eso no están fichando cualquier cosa y lo que quieren cuesta dinero. Vamos a ver cuántos y cuándo llegan porque recordamos el Elche eh, arrancará la liga el lunes 16 de agosto, es decir, en apenas tres semanas. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias por la información, por esta crónica deportiva y ahora ya damos paso a nuestro hombre del tiempo para que nos hable de cómo lo que nos dejó esa inestabilidad atmosférica, las tormentas de ayer y cómo está pasando ya esa inestabilidad y nos volvemos otra vez a recuperar las temperaturas habituales del verano a estas alturas del mes de julio Vicente Bordonado nos cuenta y nos cierra la ronda de noticias El Tiempo en tele en Radio Marca con Vicente Bordonado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 Mal, buen día, con la ondulación de la corriente en Chorro, en pleno mes de julio, ayer tuvimos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, tormentas, precipitaciones irregulares en el territorio, aquí en la ciudad recogíamos cantidades en torno a los 39 litros metro cuadrado, en Torrellano, en el Altec, se recogían 22 litros metro cuadrado, en Santa Pola 13, en Gran alacán 21, y donde más llovió, en Crevillén, se recogían hasta 43 litros metro cuadrado algunas calles parecían ríos durante esta noche, estabilidad atmosférica, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, temperaturas nocturnas eh, tropicales en la ciudad eh, prácticamente no han bajado en la estación meteorológica de tla de los 22 grados, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 23 grados, mientras que en el sur del canda hemos alcanzado valores de hasta 19 grados para hoy, estabilidad atmosférica a primeras horas, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre sobre todo de tipo bajo y en la franja litoral, tendencia a cielos poco nubosos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y hoy poco a poco se irán recuperando las temperaturas, aunque con valores bajos para la época del año en la que nos encontramos alcanzaremos una máxima, que aquí en la ciudad podría superar los 29 grados, en el sur del Camp de Elche rozaremos los 30 31 grados, en Santa Pola no pasaremos de los 28 grados. Mañana miércoles, estabilidad atmosférica, cielos despejados, viento flojo de componente este a partir de media mañana, temperaturas máximas que ya van a rondar los 30 grados, mínimas que de nuevo durante esta madrugada en la ciudad no bajarán de los 22 grados. El jueves más de lo mismo y en el último tramo de la semana, viernes, sábado, domingo, en nubosidad en aumento llegarán nuevas vaguadas de aire frío en altura el viernes alcanzaremos los 32 grados a partir del sábado comenzarán de nuevo a bajar las temperaturas Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche ¡Ya! Más que rebajas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 la glorieta con rosmary alonso pues hemos entrado ya en la recta final del programa la glorieta son las 10 y 34 minutos y a la espera de poder ofrecerles la última de las entrevistas vamos a seguir disfrutando de la música y de los estrenos porque el cantante cepeda acaba de sacar su lado más divertido con la fortuna una canción en la que se dejan atrás las apariencias todo eh... Y el cantante gallego pues ha presentado desde la playa su tema del verano. Es esta. Esta es la canción del verano de Cepeda. Se sentar en la arena yo estaba tan triste te pintaba con la crema unos haro grises no creía en las sirenas pero me quedé de piedra la playa llena y tú te acercas y perdona qué haces esta noche si tú no tienes prisa por ti ves grises. si alguien me roba ya no me enfado, porque el corazón ya me lo han robado si alguien me besa me giro un lado si no eres tú la que me has besado si tú no tienes prisa Fortunado es tener dinero Es verte a mi lado y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 con Rosmar y Alonso. Y en música volvemos al pasado para recordar este tema presumida de Enrique Guzmán con los Tim Tops. Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Yo sin caviar y sin paisano vives feliz. Mientras yo soy Baila rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos causando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida Resumida, resumida, resumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el balso se convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, resumida, resumida, resumida Cuando a tus fiestas vamos, etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos, visto como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes Tus fiestas y caray, qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y de Elvis Presley nadie habla jamás Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas Bailando y mis amigos los ando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el volante te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida Te llamo presumida Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche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 rosmary alonso y cuando son las 10 y 43 minutos de la mañana nos vamos a la playa con el italiano rigueira eh, una canción que la compuso él y que fue pues un éxito del verano en 1983 en muchos países europeos ah Todos con sombrero El viento radioactivo Despeima los cabellos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 te esperamos en Esquilla Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en el Chesor José Falcorta 41. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10 y 47 minutos y vamos con el juramento de sal que acaba de lanzar el cantante y compositor de pop rock español, Álvaro de Luna. Es... 4 Telehelp Radio Marca. Lisitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Queda ya muy poco tiempo, ninguno para las entrevistas, pero sí para la música. Ahora vamos a disfrutar del talento de Emil Moliner, cantante catalán que con 15 años comenzó a cantar y a tocar la guitarra en diversas bandas de música. Y en 2013, pues probó suerte, probó, sacó su primer sencillo en solitario y este año acaba de lanzar Este tema, libertad. Tu alegría entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presiente todos mis sueños, esos si por fin puedo descansar. pone el sendero hondo color de la esperanza del amor, una estrella deja huella mientras me Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a Que algo hoy puede suceder i el amor la dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire Que va a alguna bomba no crear soy como el aire que revienta contra mar, y va gritando contra el viento rompiendo todos los esquemas de mi piel una explosión de moria y libertad me siento vivo y no me tiembla el pulso son mis latidos las que marcan el copas la Tierra tierna y estoy solo en este juego Si pierdo, vuelvo a ganar Como un cometa que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que muero en el intento Y eso es lo que nos ha En mi mar lo voy a ver Que algo hoy puede suceder la dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire Que va a parar el cielo Sol mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión Una bomba no crear Soy como el aire Que revienta conmigo L'aire tant contallem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 ...con Rosmar y Alonso... ...pues quedan dos minutos para poner el punto final... ...nosotros nos despedimos... ...les dejamos con Rosa Lucas... ...con su programa Entre Amigos... ...y nos vamos con la música de dos míticas bandas... ...emblemáticas como son Despistaos... ...y La Oreja de Van Gogh... ...que se han unido... ...para lanzar este tema... ...Vulnerables... Fijamos fuerte nuestros objetivos Cruzamos las arenas moviditas fuimos del discurso narrativo Con canciones pegaditas Buscando en los archivos de la mente primero y el equipo perfecto y al final lo logramos como juntos amos vencimos por por ti del que habita